Desde 79 pesos. Chalecos, 59 pesos. Seguimos escuchando protagonistas. Hoy eh, comentábamos eh, tempranito, decíamos que la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada el proyecto que habilita el matrimonio homosexual. En las primeras horas de hoy se produjo esta aprobación, esta votación. Se giró al Senado el proyecto de ley que habilita a personas del mismo sexo a contraer matrimonio y también a adoptar niños. Vamos a, eh, a ampliar sobre este tema conociendo ecos, repercusiones y viendo eh, qué lectura realiza. En este caso, Osiris Chapa, defensor y militante olavarriense por los derechos de los homosexuales. Muy buenos días. Buen día, Agustín. Bueno, eh, esto eh, ocurrió hace muy poquito, porque hace algunas horas nada más. Una eh, jornada bastante polémica para muchos eh, legisladores durante la madrugada. Se aprobó el proyecto que habilita el matrimonio homosexual y cómo lo reciben. Eh, yo te quiero hacer una aclaración primero. Eh, sí. No soy militante, eh, sí desde lo individual. Uh -huh. eh, he participado en, en la marcha que se hizo acá en la barría, convocada sí. por, por, por personas que sí son militantes. Eh, no es que, que me desprenda de ser militante, pero no formo parte de ninguna organización. Sí me, me adhiero eh, cuando mis derechos eh, son tocados comparto con, con estas organizaciones. Aclaraciones. Eh, en cuanto a la noticia, la, te digo que bueno la, la recibo con alegría y también con un poco de cautela. Alegría porque eh, siento que, que, que se están teniendo en cuenta eh, nuestros derechos. Eh, me gustó una frase de una de las diputadas que escuché ayer temprano que decía que estamos viviendo una época de desmoronamiento. Demora, de del muro del pensamiento homogéneo y, y también la recibo con un poco de cautela la noticia porque bueno, eh, sabemos que ahora pasa a, a senadores y la situación por lo que tengo entendido va a ser un poco más más complicada ahí uh -huh. ¿No tiene muy buenas expectativas a priori? Sí eh, la, las expectativas pasan por, por, por la elección de uno, por la esperanza eh Hay, hay que ver, el primer paso eh, es muy importante, que ya se dio. Hemos tenido suerte de, de que haya sido votado en, en Cámara de Diputados. Y, y bueno, ahora esperamos, ¿no? Claro, ahora esperar que lo trate el Senado. Eh, bueno, ayer fue aprobado por 126 votos positivos contra 7, eh, 109 negativos y 5 abstenciones. Ese fue el resultado, pero que generó también eh, mucha polémica, no, incluso divisiones entre los legisladores de los mismos bloques. Es un tema, sin lugar a dudas, que genera polémica, ¿no? Sí, sí, genera polémica, eh, pero lo importante es la respuesta. La tabla de esto es que eh, hay voces que han sido calladas y que se están escuchando. En este caso, bueno, el, el, el de la homosexualidad. Pero así como pasa con esto, pasa con un montón de, de otras minorías. Eh, estamos viviendo una época en la que, que se están escuchando. Uh -huh. Claro, más allá de este tema puntual, quizás también eh, muchas minorías están eh, contentas o esperanzadas. Quizás esa es la palabra con lo que puede ocurrir luego con otros temas, ¿no? Eh, por eso mismo. Y, y ojo que cuando hablo de minorías no me refiero solamente a, a, a minorías sexuales. No, ¿sí? claro, Hay por eso. Otro tipo de, de minorías que a veces no son tan minorías, sino que son mayoría en, en la sociedad, pero por suerte, y vuelvo a repetir, estamos viviendo una, una, una época en la que se están teniendo en cuenta. ya uh -huh. eh, si vos el caso de, de, de que los padres puedan cobrar el, el, la asignación por hijo, el tema de los jubilados, son minorías que en realidad no son tan minorías, porque si vos vas a la sociedad ves que son mayorías, pero que han sido acalladas o no han sido tenidas en cuenta. Ahora, por suerte, eh, viendo esta, esta situación, en lo personal, en, la, en, en el tema que, por el cual me, me llamas eh, bueno, por ahí sí somos una, una minoría, eh, que habría que ver qué tan minoría, no porque se, se tapa mucho, se esconde, eh, y bueno, es un, un buen paso. Uh -huh. habló hace instantes el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, el diputado Agustín Rossi, eh, justificó su voto a favor del proyecto del matrimonio homosexual al, señal, al señalar que eh, lo que se está haciendo es igualar derechos de una manera muy genuina y dijo que los heterosexuales tenemos que tener la sabiduría y eh, las coincidencias para poder integrar a las minorías es muy injusto tener el poder y decirte desde mi poder vos no podés, yo no quiero que seas igual que yo, dijo el diputado Agustín Rossi hace minutos nada más hablando acerca de este tema y de lo que ocurrió en horas de la madrugada. Sí, adhiero con, con esas palabras porque en realidad eh, si queremos realmente vivir en democracia eh, debemos aceptar eh, que todos somos iguales en, en derechos y en obligaciones. Eh, entonces, bueno, adhiero. Cómo se vive, eh, Osiris, desde Olavarría esta situación. ¿Cómo cree que eh, de aprobarse esto también en el Senado, de darse la, la etapa que falta, eh, esto se va, se va a vivir aquí en nuestra patria chica? y Va a ser el reflejo de, de la patria, de la patria más grande que es la Argentina. Eh, vas a, te vas a encontrar con, con personas que, que apoyan y, y personas que por ahí son un poco más Más reticentes a, a aceptar la realidad, pero bueno, es una, yo creo que es una época de cambio que es un proceso. Eh, si por suerte se, se votara finalmente ¿no? y, y quedara establecido como ley el, para, para personas del mismo sexo, eh, sería una situación que nueva en, en la que bueno habría que, que confrontar eh, posiciones. Y bueno, y para eso también estamos. Eh, los que defendemos desde lo individual o desde de lo grupal, formando eh, eh, grupos, eh, dar a, a conocer nuestras voces. Uh -huh. Osiris, bueno, desde ya agradecerle este contacto con Radio La Barría hoy tempranito, luego de lo ocurrido en la madrugada de hoy. Bueno, el agradecido soy yo. Que tengas un buen día, Agustín. Igualmente.